Vamos de viaje a través de la música Vamos a viajar por el país Subidos a nuestros oídos Vamos a recorrer cada lugar En el que suene un instrumento En el que vibre una voz Vamos a seguir los sonidos de nuestro país Y a conocer sus historias De Ushuaia a la Quiaca, así suena Argentina. días a todos. ¿Cómo les va? Bienvenidos a De Ushuaia a la Kiaca, edición del lunes 18 de mayo de 2009. Aquí estamos en Radio Universidad, empezando una semana más. Arranqué como en segunda, ¿eh? Ya vamos a ir metiendo cambios a medida que pase el tiempo. Bueno, aquí estamos, para empezar a hacer un programa más eh, y estar juntos durante esta semana, después del fin de semana... Eh, si tienen ganas de comunicarse con el programa para decirnos que anduvieron escuchando viendo o disfrutando en materia de música, las líneas son 411-8204 411-9095 de usoyalakiaca.com.ar ese es el mail o por mensaje de texto al 156 35 2906, ¿eh? ahí mandan mensajitos también, los vamos a leer al aire, por supuesto, como hacemos cada día. Eh, y vamos a tener música, vamos a viajar hoy a, a Córdoba, hace un montón de tiempo que no vamos a, a esa provincia, a escuchar una banda que fusiona, que tiene como género principal, como ritmo principal el, el ska, Pero bueno, hay sus derivados también Sobre todo ska y reggae Y nació en Carlos Paz No sé si viven en Carlos Paz los integrantes O ya están en Córdoba Capital hoy en día Tienen un montón de años, como 10 años ¿eh? Así que arranca Bailable La semana de, de uso ahí a la quiaca Se llama La Cartelera Ska Esta banda que vamos a escuchar hoy y el disco es el primero que han editado, a pesar de que tocan desde el año 98, ¿eh? hace 11 años ya, que están ahí haciendo mover a la gente en los escenarios de Córdoba y de todo el país. Así que la cartelera es acá, desde el 98 para acá. Ahora sacaron este primer disco que se llama Caminando, que es parte de lo que vamos a escuchar hoy. La escucha de este comienzo de semana en Diuzhuay a la Quiaca. ¿eh? Aquí estamos en Radio Universidad hasta las 3 y empezamos con el tema hasta Trastabillar. de la cartelera SCA, su álbum debut, Caminando. Con una botella en la mano Ella es la única que no me va a dejar Bailamos bien pegados Girando como locos Hasta atrás de Para mí fue una locura Para ti fue una aventura Que muy pronto olvidará Sigo buscando aquel destino Que tus caprichos se empeñan en trazar Siempre planeando una trampa Alguna que otra artimaña Pero igual te veré escapar Por vos pierdo la cordura La vida se hace más dura Y para ti soy uno más Pero te quiero así Me gusta que puedas existir Para poder mirar Para poder mirar Para poderte contemplar La única que no me va a dejar Tú siempre estás allí Siempre recurro a ti Cuando la noche terminó Y ahora vuelvo a estar con vos Aunque no tengas corazón Mi cuerpo de mujer Yo me quedo solo así Así, así, así Con la botella así Me quedo solo así, tú me quedo solo así, así así así, con la btez así, no no no, yo me quedo solo así, así así así, con la btez así. Yo me quedo solo así, así así, con la btez así, no no. Estamos escuchando el tema Hasta Trastavillar Que pertenece a Caminando El álbum debut Que grabó La cartelera SK eh, Así se llama La, la banda el, La tapa del disco De la cartelera Es una foto De una de, Me imagino De las De las avenidas Principales de Córdoba Donde están todos los teatros eh, Dice La cartelera estran, Entradas con descuentos Es una foto Bien cerrada Digamos En primer plano Se ven los edificios altos Que ocupan Toda la tapa del disco Las luces De las marquesinas ...y alguna, alguna lucecita de, de los autos de la parte de arriba nada más... ...está tomado como desde donde termina un auto para arriba, la foto... ...y ahí se ven los edificios que anuncian diferentes espectáculos... ...que me imagino son de Córdoba, esa es la tapa del disco de la cartelera... ...y la contratapa, llamativamente, es una callecita de tierra... ...que muestra las sierras de Córdoba, de un barrio humilde, podríamos decir... Eh, ...con un autito medio desvencijado parado en la puerta... ...y esas callecitas de tierra... Eh, dan a, por supuesto, a, a algunas casas y detrás árboles y las sierras de Córdoba y una señora que viene con sus dos hijitas caminando por una de esas callecitas. Esas son tapa y contratapa de este, de este disco de la cartelera acá. Eh, la estética de adentro amplía un poco la idea de las calles de tierra de Córdoba y de los barrios más bajos. Eh, hay grafitis que dicen La Mona, por ejemplo. Eh, hacen alguna versión de, de La Mona porque más allá de tener como... Como ritmo central al Sky y al Reggae, también fusionan con la cumbia y el cuarteto, géneros muy populares allí en Córdoba, por supuesto. Eh, y bueno, y todos los derivados que vienen de, del reggae, la música de Jamaica también, un poco de ragamuffin, también hacen eh, dub, jazz das, dub, eso es lo que. ...dicen los, los integrantes de la, de la cartelera... ...son un montón de músicos... ...como sucede con todas las bandas de este tipo... ...Línea Muy Fuerte de Vientos... ...11 músicos, son alrededor... ...Ariel Galeano es la voz que escuchamos... ...hay batería, percusión y acordeón... ...teclas y sintetizadores... ...Basco, dos guitarras, timbaleta... ...mucha percusión... ¿eh? ...dos o tres músicos en la línea de percusión... ...y en la línea de vientos hay cuatro músicos... ¿eh? ...saxo alto, sax, saxo tenor... ...trompeta... ...y trompeta en ocho... ...que la verdad... ...ah, la trompeta en ocho... estaba pensando estará en octava y ¿no? en ocho es la forma, me parece, de esa, de esa trompeta. Eh, y les decía, este Caminando es el primer disco que han sacado hasta el momento los músicos de Córdoba, eh, tienen 14 canciones, eh, donde la mayoría son temas propios y por allí versionan alguna canción, eh, que ahora cuando la escuchemos oportunamente les voy a decir de qué se tratan las versiones que hacen lo, los músicos de, de la cartelera. Estamos con Caminando, habríamos con Hasta trastabillar Y vamos a seguir ahora escuchando a esta banda de Córdoba, Estrategia, se llama esta canción que viene y ya suena aquí en el comienzo de la semana de la aquí acá. Amor, fue lo mejor que me tocó vivir Compartir nuestras alegrías, nuestras noches y nuestros días Ver como el sol todo ilumina la magia de haber sido mi amor Dos cuerpos que formaban uno y la locura de poder volar con vos Un largo viaje hasta encontrarte amor Bebí de tu alma como un manantial Hoy estoy solo y me siento tan mal Mi corazón pregunta dónde se fue el sol Te digo que ese tiempo ya pasó Tan solo queda esta triste canción Tus recuerdos van a dónde voy ¿Qué puedo hacer? Pronto vendrá un tiempo mejor Ya no me quedan lágrimas Tampoco el tiempo para llorar Un que ya tengo que encontrar Para olvidar Así no aguanto más No sé si es lo que me lastimó Como todo fue cambiando al fin Solo queda agradecerle a Dios La alegría que haya sido mi amor, amor Un largo viaje hasta encontrarte, amor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 Queda agradecerle a Dios la alegría que ha mi amor, amor Un camino de canciones por toda la Argentina De Ushuaia a La Quiaca Así suena Argentina El día llega, ya lo verán La magia eterna nos abrazará Un misterio, una fantasía Sin los miedos, sin la cobardía Voy a vivir en cada buen momento y trampas para conformar to me Escuchamos ahora el tema Johnny C. Vamos a charlar un ratito con el cantante, el cantor, eh, la voz, el frontman de esta banda que se llama Ariel, el bicho galeano. Está... Ahí, ahí está. Ariel, ¿cómo te va? Hola, oh, buen día para todos. Muchísimas gracias por, por el llamado. ¿Cuánto todos siguen con un cordobés, ¿eh? Así que después de un tiempo nos reencontramos. Ustedes nacieron en Carlos Paz, pero ¿dónde estamos hablando? ¿Córdoba capital? estamos hablando en Córdoba capital, sí. Ajá. Sí, fueron los primeros años que arrancó la banda en Carlos Paz, que se formó ahí con un par de integrantes de Carlos Paz. Y, bueno, en principio era un estilo instrumental, así medio escatelite. Ajá. Y después, con el tiempito, fuimos a ir variando un poco la... los estilos y hasta que se formó a lo que estamos haciendo ahora, digamos. Se fueron acercando más a lo cordobés, también era recuartetazo el tema ese. Sí, sí, nos gusta mucho mantener una identidad también, creo que eso es lo que hace falta un poco para, por lo menos nosotros acá en Córdoba, lo que vemos que... hay pocas bandas que se acercan a su identidad, a lo que nos rodea, digamos. Entonces buscar un poco eso del entorno y mezclarlo con las otras influencias. Es medio... Eh, actúa como una condena también pertenecer ahí a la tierra del cuarteto y querer hacer otro... Eh, sucede en otras bandas, me parece, que, que hemos charlado. Ajá. Que quieren hacer otras cosas y esté todo... el cuarteto sobrehuele tanto todo, todo. No, a, a, para nosotros particularmente no, nos enorgullece, digamos, tener una... un estilo propio, digamos, es como forma parte de nuestro folclore y, y está bueno eso, creo que lo que te diferencia a vos es el entorno, o sea, artísticamente uno tiene que estar relacionado con lo que te rodea para identificarse con lo que uno hace. Y me parece que está bueno este a tomar de un montón de influencias, pero siempre tener en cuenta lo que lo que a vos te forma, digamos, y no renegar de eso, porque es lo que te da una identidad y un reconocimiento a nivel personal. de decir, bueno, yo nací acá en Córdoba y tengo que aprender por lo menos cómo se hace el cuarteto para después este, saber cómo influenciarme con otras cosas. Claro. Eh, ¿Tocaron ahí con, con, con bandas de cuarteto, grupos? De... Eh, ahora en el segundo disco que lo presentamos el sábado pasado, eh, tuvimos la suerte de grabarlo íntegramente ahí en el estudio de Carlos Lamona Jiménez. Ajá. que para nosotros es un ícono así de la música popular y haber estado con él, él cantó un tema con nosotros, o sea, fue una experiencia inolvidable y estamos muy agradecidos por eso. Y hemos tocado también con Chévere, que es una banda así muy... Sí. Que tiene más de 30 años aquí en Córdoba, así que fue una de las primeras bandas de cuarteto que se armó y también una experiencia así única. Estamos escuchando Caminando Nosotros, pero recién veía en la página, es muy nuevo el segundo disco que acaba de salir ahora. Sí, el segundo disco lo sacamos el sábado pasado, se llamó La Cartelera y sus Limones Domingueros, este... Y realmente, bueno, ese disco tiene mucha, este, mucha magia por haber sido grabado en ese estudio, tiene muchos invitados Y bueno, la idea es ir a presentarlo allá a Rosario también Ahora vamos a encarar una gira que es para cerca de Brasil, Uruguay, así vamos a encarar como tres meses viajando Así que dentro de 15 días vamos a estar ahí por, por Rosario Buscando algún lugar donde tocar Ah, se viene sin, sin tener fecha armada A ver qué onda Sí, estábamos viendo ahí para, Ahora quisiera aprovechar para ver si nos pueden conectar con algún lugar O con alguna banda que, que nos pueda ayudar a mostrar nuestra música allá. Dale, buenísimo ¿Y, ¿Y el estudio de La Mona está, está muy bueno? ¿o ¿Qué cómo lo? Y acá en Córdoba es uno de los mejores digamos. ¿Sí? Tiene Está justo en la casa de La Mona Y bueno, es increíble Es un estudio así que tiene mucho... Muchos adelantos, digamos, tecnológicos Yo la verdad técnicamente no sé no sé mucho Pero es un estudio muy amplio Así muy cómodo este, Y la verdad que suena bárbaro Es una, un paso adelante, digamos, para la banda Haber grabado ahí y, ¿Y la Mona sigue siendo recontra popular? ¿Ahí suena bailes? Y sí, acá la Mona tiene más de 80 discos este, Y es como el James Brown, así cordobés <risa> Sí, James Brown cordobés, muy bueno y... No para, no para de, Por la vigencia que tiene Sigue llenando los bailes Sigue metiendo y dando energía Tiene cerca, no sé, más de 50 años y loco tiene una energía como un pibe de 14. Sí, es increíble. Sí, sí, sí. ¿Qué te iba a decir? Claro, teniendo el, el, con razón los 80 discos de la mona, tiene el estudio y se levanta y se va a grabar. ¿no? Sí, claro, está ahí, es como que va al baño y se pone tal toque, digamos, el estudio en la casa. y Nada, aparte la energía que tiene es mágico, un tipo que la verdad vale la pena imitarlo porque es increíble. Está todo el tiempo así transmitiendo, tirando buena onda, eh, buena vibra. Sí, sí, es impresionante porque la humildad que tiene se acercó con nosotros para el día del cumpleaños que se cruzó así el estudio, y se que están grabando y se metió, canta un tema así como si nada, y la verdad que se, o sea, a mí se me caen las medias, que yo cantaba otra otra vez, vez. No lo podía creer. Qué bueno, ¿eh? ¿Y ustedes empezaron eh, como banda instrumental en, en Carlos Paz porque vivían ahí o iban a hacer temporada, a tocar qué onda? <coughs> no, el batero que está actualmente también, eh, desde de ahí de Carlos Paz, y tenía una salita de ensayo armada entonces se juntó ahí con un par de Carlos Paz y otra gente que conoció acá en Córdoba y ahí más o menos fuimos viajando pero al poco tiempo nos mudamos acá a Córdoba Ajá. ¿Hay muchas bandas del de, de estilo de ustedes ahí en Córdoba? Hay muchas bandas de reggae este y sí, más o menos hay, hay varios varios estilos así nosotros somos por ahí los que más mezclamos así el, el estilo popular con el reggae el ska. Ajá. Eh, las otras bandas son para un poquito más este, puristas más digamos purit. del estilo Pero sí, hay, hay bastantes bandas que mezclan así, como nosotros, digamos así, de, de reggae, ska, y meten cumbia también. Uh -huh. Es como que hay varias bandas en el estilo Ariel, voy a ir a lo, a lo obvio de la, de, la, de la pregunta de la gráfica del disco Me llamó la atención la el contraste de, la, de lo que pusieron en la cartelera, la tapa del disco Ajá. Entradas con descuento y la foto esa de bien del centro Y después las callecitas de tierra y, y un barrio más de las afueras, me imagino Sí, es ahí cerca de Cabalango, en un, como una villa cerca de Carlos Pasta Es una villa de ahí, hay un, un horno de barro también, ahora veo en segundo plano Ajá uh -huh. Eh, ¿Por qué la, la idea de este contraste? Y como que es una mezcla también de la historia de la banda, ¿no? Que en una época estábamos este, ahí cerca, digamos, de, de, de Carlos Paz, este, cerca de esa villa que se llama Colina y estamos también cerca de Cabalango, que uno de los violeros también ahí de Cabalango, que es Arquita, que tiene un río Entonces es una mezcla de la ciudad y, y las calles de tierra, ¿no? La parte más más de campo, y una mezcla de todo eso Ajá. ¿Esto es Carlos Paz, la foto de la tapa? La foto de la etapa es en Buenos Aires. Es <risa> justo ahí, creo que es en Corrientes, por ahí en esos peatonales pi grandes que hay en Buenos Aires. Ah, mira yo no me he dado cuenta. Eh, justo justo una fotito ahí que decía la cartelera, entradas con descuento, y sí. la sacamos ahí. Y bueno, una mezcla así de la ciudad, de la metrópoli con, con el barrio, ¿no? Claro, claro. Eh, y Córdoba tiene algunas plazas. Es, es, es muy, muy diferente, depende del lugar en que vayas, me parece. Yo anduve por... Por la zona de, de las Sierras, de San Marcos, por ahí, tenés un marco natural muy grande y también, ya viniendo para el lado de Capilla, ya la cosa se va Villa Carlos pisando, digamos. Sí, la verdad que bueno. Capilla, pero igualmente es más más popular, se me hacía más alguna Mar del Plata, una Bristol muy popular. Sí, y con los años cada vez va avanzando más esta parte de, de, de ir avanzando. la ciudades, del turismo, que va faltando todo y se van reventando las montañas para hacer hoteles, qué sé yo todo y se va arruinando un poco la naturaleza. Gracias a Dios, viste, quedan bastantes lugares lindos para disfrutar, pero que yo, Carlos Paz ya está imposible, digamos, lo verano revienta y bueno, nosotros ya que la vimos crecer así de, de muy de golpe, ¿no? Uh -huh. Este medio que el, el, está todo cada vez más contaminado y cada vez más este desnaturalizado. El yo te digo que Carlos Paz Eh, es falta que, hace falta que de una vez por todas decreten que Jorge Real sea el intendente y ya está sí, sí. <risa> ya que vive ahí digamos tres meses acá se están las bebés claro Coisa de locos pero... y Carlos Paz es eso lo que nos viene por parte de Real sí, sí, es como una invasión viste pero antes eh, usted cuando arrancaron hace 10 años era mucho menor la, la escena la movida ni siquiera sí, había era el nivel era mucho de menor público. era qué se acá había un morita de un cacho buen y negro Álvarez que eran los que manejaban por ahí la temporada temporada turística claro. y después, viste, con el tiempo fueron viniendo el boom de las revistas y todo eso que se envolvió con Sofobit y no sé quién más a, a surgir, digamos uh -huh. y bueno, y viene mucho turismo también que le gusta eso gente de Buenos Aires, viste, se llena de, de, de mucha gente también de Rosario sí, sí, sí este, pero bueno, son cosas que van pasando y que no hay que renegar de eso está más ligado al... al, al... al exceso, al reviento y al consumo, ahí Carlos Paz. Sí, sí ahí las, Carlos Paz y después hay otros lugares que están cerquita también. Es el lugar que tiene corda ¿no? que una horita ya tenés una, otro lugar y otra sierra y, claro. y se puede disfrutar más tranquilo. Sí, sí, absolutamente. Che, y hablando del disco, los temas son de ustedes, hay algunos que en los créditos figuras DR, ¿qué son de recopiladores o qué? Y DR son derechos reservados, Black Sunday, y es un tema tradicional así jamaiquino claro. que hacemos de Scatterite, entonces también es... Eh, hay un tema de la mona que se llama Tu, que sí. también es DR, de, de hecho es reservado, y la mayoría son temas nuestros, son composiciones nuestras. Pero digo, ¿los derechos reservados ustedes saben que si eran de Descatalay y de la mona o ellos lo popularizaron, lo grabaron? No, eso pero... lo, lo popularizaron claro. y lo grabaron. O sea, no, por ejemplo, Tu en un disco de la mona sale como DR también, entonces nosotros seguimos con esa tendencia de... De no sabemos de quién es, entonces ponemos de R nos dijeron ahí la discografía que tengo que hacer eso Así que, ajá. para no complicarlo Y después Black Sunday también son temas muy viejos Estándares de jazz que no claro. No tienen por ahí así un, un autor definido uh -huh. No daba para ponerle la cartelera Si es el boludo <ríe> No, ¿eh? porque después de <ríe> a comer juicio ¿viste? No, no tenemos plata para pagarlo ¿verdad? ¿Vos decís que iba a aparecer alguno a hacerle un juicio? Y, sí, acá están en el salto ¿viste? Para ver ver dónde pueden te Aparece alguno siempre Che, ¿y dónde suelen tocar ahí en Córdoba? Estos días justo estuve viendo. La vieja usina es un lugar medio grande, ¿no? Sí, ¿Eh? eh, sí, la vieja cocina es un lugar demasiado grande porque tenés que llenarlo, ¿viste? Ah, bien. Por lo bueno, no menos sé cuánta gente entra, pero nosotros ¿Por... manejamos un público que va entre 500 y 300 personas. Claro. Entonces, Vi yo eh, de final los. tocamos 990, que es un bar muy lindo que hay acá. Ha tocado la Rosario Smowling, no sé cuánto. Que... Smowling, sí, Rosario Smowling. He ah, venido varias veces a tocar acá en la 990, que es un lugar así, un galponcito muy lindo. que está muy bueno, ahí siempre que siempre tocamos ahí. Y en Casa Bavilon también otro lugar que está bueno. Esos son los únicos lugares que nos manejan. De Córdoba Capital. De Córdoba Capital. Que igual es inmensa la ciudad. ¿De esos dos lugares hay o hay más lugares y ustedes no accedieron todavía? Y hay no hay muchos lugares para tocar, porque acá la municipalidad se ha puesto bastante estricta y no, no hay muchos lugares habilitados y la gente tampoco no está muy acostumbrada a ir a otros lugares que, que estén, digamos, disponibles. O sea es uh -huh. como que ya esos lugares son así típico para salir de la noche y, y la gente se maneja por ahí y después hay muchos lugares que trabajan más con covers viste con otras bandas que no que no hacen temas propios entonces no no hay mucha así oferta para salir a tocar eso del del cover sale con frita pero en todos lados este fin de semana estuve en la plata uh -huh. y en una misma calle que, que es la calle de bares y demás tenés Un, un lugar que se llama La Vieja Estación, que es un, eh, ahí en 71, recuperado, claro. que es al estilo de Los gal, de los Galpones que hay aquí en Rosario también, donde claro. hubo una variedad música, bandas lo, eh, con un repertorio propio, y enfrente cruzás la calle y tenés tres o cuatro bares con repertorio de Charlie García, de covers internacionales, digamos, público, que va a eso, y otro que se meten más a, a buscar nuevas cosas, ¿no? Sí, lo bueno sería, digamos, este, despegarse un poco de los covers y tratar de... de buscar algo nuevo, va, propio por lo menos, ¿no? Este, tiene que ver por ahí la falta de difusión y la falta por ahí de una oferta nueva, tratar uh -huh. de, de ir buscando cosas nuevas. Claro. Este, pero bueno, eso siempre pasó, históricamente el cover fue como que atrae a la gente porque es algo que todo lo escucho en la radio, ¿viste? Ahí, y va de derecho ahí el tema conocido, por ahí no no se anima más a A ver, otras otra propuestas. ¿no? Sí, sí, tenés la satisfacción garantizada, de algún modo. Eh, y son, verdad, cover-cover, porque no hay una idea de interpretación, de, de for, reformular las cosas o hacer las propias, digamos, desde sí, el lugar de interpretar. Es aparte, es como también como una salida laboral bastante segura, ¿no? Hay mucha gente, que muchos chicos que nosotros conocemos, que, que son excelentes músicos y, y, bueno, laburan fácil, o sea, sí, pueden tener una, una entrada con eso y está bien, es música, ¿viste? Y sí. Pueden vivir de la música, es alucinante. Sí, es verdad. Una lástima por ahí que no puedan hacer su música y, y bueno, disfrutar haciendo eso, pero... O capaz eso... que la hacen en otro ámbito y esos lugares están más destinados a... Claro, pasa que, bueno, hay que tratar de buscar esos ámbitos a través de la difusión y a través de la municipalidad que, que habilite más lugares donde uno pueda hacer su música, ¿no? Uh -huh. Que eso está cada vez más difícil, ¿no? Para el, los artistas, por lo menos acá en Córdoba... Con eso de cromañón y un montón de cosas, se fueron cerrando un montón de lugares y ya no se puede tocar en la calle y un montón de cosas que van trabando a, al arte en general, ¿no? Bueno, man, vamos a seguir escuchando el disco acá, el, el primero y el segundo, me decía, ya tiene una, se una semanita, recién lo, lo acaban de presentar, el sábado pasado. Sí, lo presentamos este sábado, sí, este fin de semana y, bueno, una expectativa muy grande porque acá está sonando mucho el tema que hicimos con La Mona, que es una cumbia. Este, estaba sonando una radio popular que nosotros, viste, escuchamos de chico y no pudimos creer Ah, los diez más pedidos, y una cosa de loco Qué bueno, accedieron a ese lugar que impensado era, si no... Claro, o sea, nosotros hacemos música popular, pero, viste, es como que esas radios están copadas de las bandas que vienen hace mucho tiempo haciendo música popular uh -huh. Y nosotros sin poner un centavo entramos ahí entre los 10 más pedidos, así de onda nomás, ¿no? Y eso fue increíble para nosotros, después hay así como una, una revolución un poco con ese tema y, y estamos muy contentos, fue un disco que para nosotros fue un sueño grabarlo ahí, los invitados que tuvimos, gente de amigas y otras bandas también que aportaron lo suyo y, y estamos muy contentos con el resultado. Perfecto, entonces están, están girando, se están escuchando en la radio todo el día. Sí, sí más o menos, por lo menos una vez por día sale. sale. Ariel, bueno, muchas gracias Che por la charla y vamos a seguir acá con, con Caminando. Bueno, muchísimas gracias y esperemos que acá más o menos 15 días estemos por allá por Rosario, así que sí, nos ponemos una vuelta por allá por la radio a pasarte el segundo disco y bueno, que sigan teniendo noticias de nosotros. Dale, dale, ojalá si se vienen para acá vengan con el con el nuevo ya. Dale, de una. Te mando un abrazo. Eh, sí, gracias, Listo, gracias. Eh. Chau, Chau, hasta luego. Bueno, Ariel es el cantante de La Cartelera Sk, esta banda de Córdoba capital en eh, que estamos escuchando. Es el primer disco que tiene tres años porque lo grabaron en 2006 y ahora la semana pasada acaban de presentar el segundo que se llama La Cartelera Sk y, y, y los limones domingueros, una cosa así. Eh, ya lo vamos a escuchar. Sigamos adelante ahora con el tema ese que grabó La Mona y popularizó, que es en Derechos Reservados, se llama Tú, eh, con eso seguimos en el disco Caminando de La Cartelera Sk. Y mi boca ni te nombra Tú, que despiertas mi pasión Mandas en mi corazón Pero no estás en mi alcoba Ay, tú, que para gozar de mí Tienes que esperar que yo te dé la casa y la hora Y a pesar de todo Sabes que te quiero Y me falta el aire En mi corazón Pero no estás en mi alcoba Y para gozar de mí Tienes que esperar Que yo te dé la casa Y ahora Y a pesar de todo Sabes que te quiero Y me falta el aire Si no estás en mí Y a pesar de todo a ti. a ti. La canción del país de Ushuaia a La Quiaca. Así suena Argentina.